Oh. Muy buenas y bienvenidos de nuevo a nuestro blog Redes 3.0 de Pablo Quintana y Juan Antonio y Madre. En este apartado de hoy tenemos como invitado especial a nada más y nada menos que nuestro amigo Agapito de Sousa. Hola, muy buenas tardes. Hola, gracias por invitarme a este magnífico sí, programa. Sí, sí, muy bien, muy bien. Tengo entendido que la empresa Apple, después de tener un increíble éxito del iPhone 4S, tenemos un gran producto revolucionario en el mundo desde la tecnología, llamado el iPhone Choripan S. Sí, el nombre que vamos a sacar al mercado en realidad va a ser más simple, va a ser iChorizo. Que va a venir a revolucionar el mercado de las telecomunicaciones y la tecnología en general. Además, ¡Muy interesante, nuestro amigo Agapito de Sousa! Tengo entendido de que habrán dos accesorios claves del producto. Sí, en una oferta de lanzamiento los vamos a regalar junto con el chorizo. Estos accesorios son el iCuchillo y un pequeño accesorio que sirve para los eh, inventos futuros, que es la iTPC, también conocida como la i tabla para Cortar. Me gusta mucho la idea y tengo entendido que la sacarán como un precio inicial de 3,3333 céntimos de euros. Correcto, y además la ITPC, la tabla para cortar, servirá también para productos futuros como el ay jamón ibérico y el ay lomo embuchado, que sacará Apple en un futuro no muy lejano. Bueno, abordo en deseos de hacer una comprobación del producto. Muchísimas gracias por su compañía, Gapito de Sousa, y hasta el próximo programa.